El Ombelico del Mundo. Información Internacional. Pero muy bienvenidos a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es Lombelico del Mundo, el programa que todas las semanas se da una vueltita por el mundo para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que funciona mal. Y qué es lo que funciona bien, cosa que no nos eh, suele pasar muy, pero muy a menudo. Un eh, programa en el día de hoy bastante cargado, como todas las semanas. Eh, resumir lo que sucedió en los últimos siete días en más o menos un par de horas nos resulta realmente bastante complicado, pero en el día de hoy cargamos inclusive con la responsabilidad de ser el programa de política internacional al aire mientras están dando una serie de noticias justo en este preciso momento. Nos referimos principalmente a dos grandes temas que se están desarrollando en este instante. Por un lado, lo que sucede en Brasil, a donde el nuevo presidente de la Cámara de Diputados decidió Volver todo para atrás, anular la votación que se dio el pasado 17 de abril, eh, que bueno le dio un pasito para adelante al impeachment en contra de la presidente Dilma Rousseff, cosa que se de, tendrá que hacer de vuelta por un por qué por un vicio de forma, parece que los diputados y los líderes de los diferentes bloques adentro del Parlamento dieron su opinión antes de llegar al momento de votar, cosa que constitucionalmente está prohibida, con lo cual se debe votar absolutamente todo de vuelta. Un pequeño respiro para el PT, pero realmente efímero. Es muy difícil que se logre cambiar el resultado de aquella votación del 17 de abril que ha sido realmente muy amplia a favor de la votación. Vamos a ver qué es lo que se da en los próximos días. Vamos a estar charlando de esto y lo vamos a estar analizando en profundidad. El otro gran tema en este momento se están dando a conocer y el mundo está expectante, los 11 millones de documentos del famoso Panama Papers Mi opinión personal es que Buscaron más cositas Para meter en las tapas de los diarios No encontraron ningún nombre eh, altisonante ninguna cosa eh, Que pudiese darle mayor Propaganda y mayor guita Y entonces decidieron hacerlo público como estaba pidiendo Prácticamente medio mundo Wikileaks entre ellos Entre los primeros, sí en eh, pedir justamente La apertura de aquellos secretos eh, También vamos a estar dándonos una vuelta por Paraguay, porque, bueno, junto con nuestro compañero Juan Ignacio Arechaga, que hoy no va a poder estar con nosotros aquí al aire. Hemos estado preparando un, uh, un trabajito acerca de eh, las manifestaciones estudiantiles que se han dado en Paraguay durante la última semana y que han logrado por primera vez destituir a un ministro allí en Paraguay. También vamos a estar charlando de eso, vamos a estar charlando de Chile. Eh, ya van prácticamente nueve días de manifestación por parte eh, de los pescadores en la isla de Chiloé y se suman a ellos muchísimos otros recuerdos Reclamos a lo largo y a lo ancho del de eh, país tras andino, teniendo en cuenta que eh, Michelle Bachelet esta semana va a empezar su gira por Europa, así que va a estar bastante, pero bastante lejos. También vamos a estar repasando la agenda de todo lo que tiene que ver con las noticias internacionales. Hay muchísimo para estar atento durante esta semana. Una sobre todas en Bruselas, el Mercosur va a llevar sus ofertas para firmar un próximo tratado de libre comercio entre la Unión Europea y justamente el Bloque del Sur. Nadie se lo esperaba, ¿no? A casi 11 años de la caída del Alca, bueno, aquí estamos nuevamente firmando tratados de libre comercio aquí en el Sur. Y aquel idea de la integración que se tenía en los últimos 10 años parece, parece que no ha aprendido muchísimo. En poquísimos minutos va a estar con nosotros también el amigo Fernando Vicente Prieto, quien acaba de volver de Perú. Bueno, muchísimas, muchísimas cosas en este ombelico del mundo que va a ir hasta las 17 horas. Y en este programa número 110 arrancamos de esta manera. cerca de las 10 de la mañana ya llegó el fiscal Fuster en este momento a un negocio que está al lado de la sede del colegio cuando estamos acá, algunos de los alumnos estamos encerrados acá como ven, ¿por qué? porque ahí afuera están los policías tratando de meternos miedo a nosotros ¿para qué? ¿para qué dejemos todo? Y nosotros estamos por una causa que es porque nos están robando a nosotros, están robando la educación, no es justo, nosotros no podemos pasar, nosotros queremos un Paraguay, un Paraguay nuevo, si podría decirlo, un Paraguay nuevo, pido, quiero gente que sí esté comprometida con la educación y con nosotros, no queremos otra dictadura, no queremos. ¿Cuál sería la causa del hecho punible? El hecho punible en sí, fijar. ¿Quién va generar actos de violencia a una multitud? Y bueno, hasta el momento Se hicieron presentes aquí algunas autoridades Del MEC, pero la ministra No va a llegar según lo adelantaron De algún lugar Oh Dios Guerras Falta El estudiantado paraguayo logró su primer objetivo. La ministra de Educación, Marta la fuente renunció el viernes a su cargo luego de que la toma que hicieron 10 estudiantes secundarios en el Colegio República Argentina, se extendiera en otras 100 instituciones. Los estudiantes reclamaban la destitución de la ministra como primer paso hacia una reforma integral del sistema educativo paraguayo, hackeado desde el año pasado por denuncias de corrupción en la Universidad Nacional y casos de sobrefacturación de precios en la cartera educativa. Desafortunadamente la posición que han tomado es intransigente. Se encuentran montados en una sola demanda, sin espacio a la negociación y yo les digo a los estudiantes y a toda la ciudadanía que así no funciona la democracia. No existe y no ha existido jamás un solo cargo de corrupción. Pueden revisar mi historial y comprobar que nunca he tocado un solo guaraní que no me pertenezca. Si buscar quebrar el modelo corrupto me trae estos problemas, quiere decir que no tengo nada más que hacer aquí. Con la honorabilidad intacta y el respeto del señor presidente a mi persona, le hago a un lado y digo muchas gracias. La coordinadora de abogados de Paraguay había presentado en marzo una denuncia contra la ministra La Fuente por lesión de confianza tras publicarse en la página web del Ministerio de Educación y Cultura los montos desembolsados por dicha cartera en productos como agua mineral y mate cocido, que se encontraban casi 100 veces por encima de su precio de mercado. Asimismo, el estudiantado reclama una reforma integral del sistema, que contemple la reingeniería del ministerio, su participación en las políticas educativas y el incremento del doble del porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a la educación, que actualmente se encuentra en un 3,5%. Tras conocerse la renuncia de la fuente, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay y la Organización Nacional Estudiantil emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron además declarar la emergencia nacional en el ámbito de infraestructura, la creación de una mesa de trabajo con implicancia resolutiva conformada por todos los miembros de la comunidad educativa y una reunión con el presidente Horacio Cartes para discutir el perfil del próximo ministro y aclararon que la movilización del sector estudiantil no va a cesar hasta que se lo escucharon. Lombelico del Mundo, desde el sur. Noticias Internacionales en radio nauta. Escuchábamos el trabajo que realizó nuestro compañero Juan Ignacio Arechaga acerca de lo que sucede hoy en el Paraguay, donde efectivamente los eh, estudiantes secundarios lograron, a partir de una serie de tomas y eh, manifestaciones, doblarle el pulso eh, al eh, actual gobierno de Horacio Cartes, aunque hasta solamente cierto punto. Ahora vamos a entrar un poquito más en eh, la discusión de lo que está sucediendo en Paraguay. Paraguay, pero antes queremos saludar al amigo Fernando Vicente Prieto, quien acaba de volver de este el Perú. ¿No es así? Sí, es. sí así es. Bastante reciente el regreso, pero un viaje cortito igual un viaje cortito la semana pasada estuvimos charlando, este vamos a, a profundizar este si te parece en un en un ratito todo este tema. Hubo movimientos paraguayos en el encuentro del Alba allí en Perú. Sí, estuvo con Amuri que es la uh -huh. Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, estuvo una compañera ahí. Mira, mira, seguramente ellos deben estar siguiendo lo que está sucediendo en este momento, allí también porque eh, recordemos nosotros de Paraguay estuvimos charlando hace dos semanas aquí con eh, con Juan Ignacio Aréchaga acerca de los 23 días que mantuvieron los campesinos eh, de movilización en la Plaza de Armas en Asunción, eh, campesinos y cooperativistas para lograr una serie de eh, cómo se puede decir, ayudas, ¿no? Este sobre todo la suspensión del IVA a lo que son los productos de primera necesidad que ellos utilizan eh, para sus producciones este y eh, luego de esa movilización, luego de esas movilizaciones inmediatamente los estudiantes secundarios tomaron la batuta, tomaron la posta y llevaron adelante este tipo este de eh, tomas en eh, todo el país. Eh, acá me acaba de llegar una información eh, que dice que los estudiantes nucleados en la Organización Nacional Estudiantil y la Federación Nacional de Estudiantes secundarios y la Unidad Nacional de Centros de Estudiantes de el Paraguay acaban de difundir por las redes sociales un comunicado en el cual dan a conocer que se declaran a partir de este momento en paro indefinido debe ser por eso que este nuestra entrevistada de hoy no está contestando el teléfono porque debe estar justamente detrás de, de esto acá tenemos el eh, comunicado y eh, piden eh, la derogación de eh, la bueno una de las resoluciones este que eh, había eh, modificado el reglamento de los centros de estudiantes, una resolución eh, nacional que modifica el eh, reglamento del, de los centros de estudiantes, declarar la emergencia nacional en eh, educación y la creación de una mesa de trabajo de implicancia resolutiva que eh, acomune justamente los movimientos estudiantiles junto con el gobierno de Horacio Cartes que se quedó sin ministra de educación. Un avance. Parece este para para los secundarios paraguayos. Vamos a ver qué es lo que se define en los próximos días. Sí, aparte que es un pueblo muy golpeado por las políticas neoliberales de Cartés, que además este, funciona como una especie de laboratorio para toda la región. Y hay un pueblo muy movilizado en diferentes sectores, pero también muy invisibilizado por los medios de comunicación como ABC Color y otros claro, grandes medios. Claro. Estuvimos charlando no del de rol de ABC Color a nivel eh, latinoamericano y eh, sobre todo en relación a lo que eh, sucedió en eh, Venezuela, está sucediendo en Venezuela el mismo suculillo eh, decíamos en la reunión de la, de la sociedad interamericana de prensa, pedía eh, que eh, hubiese una intervención militar en Venezuela frente a lo que estaba sucediendo lo mismo que en eh, Exactamente en el mismo momento eh, pedía Álvaro Uribe Vélez, en ese momento un golpe democrático estaba pidiendo hacia Venezuela. Bueno, esta es la gente que eh, construye la información en el Paraguay. ¿no? Su culillo, Última Hora, ABC Color, este todo todo ese tipo de medios son justamente los que están cubriendo lo que está sucediendo en este momento con el gobierno de Horacio Cartes. Eh, que acá estaba mirando otra información que tiene que ver eh, con eh, la cantidad de dinero que... ...que se está en este momento utilizando en el Paraguay para la educación pública. Estamos hablando del 3,5% del PBI. Eh, bastante, bastante eh, poco con respecto sobre todo a lo que están pidiendo en este momento los estudiantes. Yo, eh, Fer, si te parece, preparé un pequeño, un temita... Eh, un tema musical para acompañar esta información, vamos a ver si podemos eh, conectarnos mientras tanto con el eh, Paraguay eh, pero esto es para recordar que ya el año pasado hubo una serie de manifestaciones por parte eh, de los estudiantes paraguayos en este caso los universitarios y en ese momento hubo eh, dos cantantes, eh, dos cantantes de cumbia rap eh, este, un medio reggaetoneros y una cosa por el estilo eh, estamos hablando de Humbertico y Y urbanos Dos cantantes cumbiancheros paraguayos que decidieron hacer un tema, eh, una canción dedicada justamente a los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción y justamente el tema se llama Una Cumbian que está por Universidad Nacional de Asunción, no te calles. Esto era en relación a las protestas y a las tomas que se dieron el año pasado en todo el Paraguay. el, el Luna, Los estudiantes de Luna lograron inclusive que se cambiara el rector que estaba en ese momento a cargo de la universidad. Bueno, justamente con respecto a todo eso es que cantan estos dos cantantes paraguayos un poco de reggaetón aquí en Lombélico del Mundo. saldré a la calle a gritar por el futuro de esta patria tan querida una no te calles hoy saldré a la calle a gritar por el futuro de esta patria tan querida una no te calles. es un derecho del cual tratan de privar el gobierno se hace ciego evita hacer parte nos entretienen con mentiras mientras el progreso para nosotros vive en un mundo aparte, apariente roban y trafican las patrullas se detienen a tratar de impedir el grito que se sostiene en la garganta del que estudia porque entiende que hay que estar armado pantar en la lucha todos por la una todos por el derecho de los estudiantes para que podamos soñar con un futuro menos frustrante con menos desigualdad y más posibilidades entonces una no te Y eso es, vamos encima que cumplan con lo que deben y con lo que prometieron al nefotismo organizado. Vamos a darle una patada y otra patada y entonces una no una te calles. Una no calle, hoy saldré a la calle a gritar por el futuro de esta patria tan querida. Una no te calles, hoy saldré a la calle a gritar por el futuro de esta patria tan querida. Fins demà! estudiantes y el pueblo una vez más seremos uno, estoy cansado de que metan sus manos en tus bolsillos, cansado de berriñar a la injusticia en tus patrullos estudiantes somos uno por fortuna estoy podrido de que callen nepotismos en el potismo, la una, otra querida, somos tu esperanza serán los pechos a muralla no vengan con amenazas, es que una bala vale menos que mis sueños y es que Foylan vale menos que una bala mi futuro por borjaré sin embusteros seré doctor, economista un notable ingeniero, entonces no me vengan con hidrantes Uniformados con metales Fateando estudiantes Nuestro derecho está bien firme y elegante Te pido con el alma Una nota en calle Hoy salte a la calle a gritar Por el futuro de esta patria tan querida Una nota en calle Hoy salte a la calle a gritar Por el futuro de esta patria tan querida no, no te calles porque la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso. Paco, esto sí es un lío bien organizado, ¿eh? Es hora de que los paraguayos dejemos de lado la oligarquía encubierta. Es hora de que gritemos sin miedo cuando nos sobrepasan los derechos. No te calles nunca, Paraguay no te calles más, Paraguayo no te calles por nada, somos un vértigo y urbanos y nos unimos a su noble causa, porque la verdad os hará libres. ¡Viva! Bueno, y seguimos en Paraguay. Estamos en comunicación con Joana Aguilera, quien es una de las voceras de la Federación de Estudiantes del Paraguay. Joana, ¿me escuchás?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 y nosotros sacamos a la federación nacional de estudiantes junto con la onE y la unp y quitamos un comunicado uh -huh. en donde expresamos que estamos total estamos totalmente indignados prácticamente por por el nombramiento de este ministro pero que vamos a tenerlo vamos a decirle en vamos a darle un esperamos vamos a darle un tiempo para ver cómo va su gestión y de acuerdo a eso también pedimos precisamente una reunión con él y con el presidente de la república Donde él nos firme un documento luego de, de compromiso de voluntad política con los estudiantes sí. y el como sabrán cartes viaja esta tarde a, a la argentina sí y para nosotros es algo verdad verdaderamente, verdaderamente indignante que él viaje siendo que el Paraguay o son sea, su país está en una crisis ahora en a nivel educativo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 Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya seguimos con Lombelico del Mundo. Les recordamos hasta las 15 hasta las 17 horas aquí en Radio Nauta FM 106.3. bélico del mundo desde el sur el 9 de mayo es un día muy importante para los rusos eh, se cumple para ellos el aniversario de lo que fue la gran guerra patria es decir la victoria de la armada roja en contra del ejército nazi y la toma de lo que fue Berlín Ese 9 de mayo de 1945 Es cuando se toma esa famosa foto De la bandera roja Sobre uno de los edificios más altos De Berlín Y es justamente uno de los días más importantes Para toda la Federación Rusa Por eso vamos a escuchar Un tema del cual no entendemos Muy bien la letra Pero sabemos que es uno de los temas patrios Que más se escucha en este momento En Rusia Den Pobedi Нас ждёт огонь смертельный, И всё бесцельно. За меня прочь уходит ночь, отдельный. Дышат наш двесадный, да Лишь только бой угас Звучит другой приказ И почтальон сойдет С ума разыскивая нас Взлетает красная Ракета Бьет в пулемет Не утоми И значит нам нужно Русская орла, война нас довела, До самых вражеских ворот, такие враг дела Когда-нибудь мы вспомним это И не победится сами а нынче нам нужна Deixada i nors, deixada i batalló Radionauta, FM 106.3 Twitter, Radionauta FM Facebook, Radionauta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 ...y lo celebra saliendo otra vez... ...desde la imprenta Grafitos... ...encargala en kioscos... ...o suscribite al 0 2 4 5 3 ...por un país con infancia... ...La Pulseada... ...la revista del Padre Cajade... ...Cocina, lo de Olga... ...comidas al wok... ...piadinas, pastas caseras... ...y más... ...hacé tu pedido... ...4 5 3 4 7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 Aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga vázquez Los martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing. A las 8 de la noche, TELA. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga vázquez 60, entre 10 y 11. FM 106.3 Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3 en Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mundo En este preciso momento está hablando el abogado general de la Unión de Brasil, eh, quien es eh, este, uno de los principales responsables de lo que se está viviendo en este momento en eh, el vecino país. Nosotros eh, lo vamos a estar charlando eh, acerca de qué es lo que está sucediendo ahora. Eh, estamos eh, hablando de la información que llegó justamente poco antes de que arrancáramos el programa, la decisión por parte del nuevo eh, presidente de eh, la Cámara de Diputados de Brasil eh, de volver todo para atrás prácticamente. Definió eh, que la votación del 17 de abril en la Cámara de Diputados a donde se decidió que se iba a avanzar con el periodo de impeachment contra la actual presidente Dilma Rousseff prácticamente es como si no hubiese nunca ocurrido y hay que volver a hacer considerado. Todo de vuelta, justamente ¿eh? el eh, señor Valdir Marañao, que hay que ver bien quién es, yo no tengo mucha referencia, es un, un para mí es una suerte de desconocido de la política brasileña, no sé vos Fer, si tenés algún tipo de referencia sobre él. No, no, no lo conozco, o sea, lo que sí sé es lo que salió en las en las últimas horas, que es el que reemplaza a Eduardo Cuña como sí. nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Eh, a partir de los procesos que ya habíamos comentado en ediciones previas en, lo, en el Ombelico, que tiene cuña por corrupto. Y bueno, la primera decisión que realmente conmociona el, el mapa político en Brasil es esta que vos comentás, eh, dar marcha atrás con las actuaciones del 15, 16 y 17 de abril en la Cámara de Diputados, que son las que hicieron que avance el proceso contra Dilma, a muy pocas horas de, de preverse la... El impeachment en el Senado ¿no? Así que pone bastante de cabeza todo Esta persona aparentemente es bastante cercana a Cunha sí. Por lo cual, por ejemplo, Dilma hace pocos minutos salió a pedir cautela sí. Y eh, también hay varias fuentes que plantean que puede ser una jugada de Cunha Eh, tensando una negociación con Temer mm. y un poco diciendo, bueno, me soltaron la mano, me usaron en, en claro. la Cámara de Diputados y me soltaron la mano y ahora me procesan a mí, ¿no? Como una demostración de poder, digamos, Exacto. ¿no? Sí, efectivamente, Cuña, en realidad también eh, era era inevitable que lo procesen a él por el simple hecho de que es eh, uno de los sindicados como... Eh, cabecilla no de, de, de la corrupción en Brasil y sobre todo del tema del lavaiato sobre todo el tema eh, de lo que tiene que ver con Petrobras y el uso de fondos eh, que utilizó por ejemplo si no me equivoco a él lo procesan por eh, la empresa eléctrica uh -huh. Estatal de Brasil que habría recibido fondos justamente este desde el desde ahí para poder eh, lavarlos, llevárselos a algún lado no se sabe dónde este pero se llevó un montón de plata el, el señor Cuña y es por eso que lo suspenden eh, además de eh, el Tribunal de Ética del de, eh, Parlamento de, de Brasil que también lo suspende por haber eh, obligado a determinados legisladores del PMDB a votar por una opción o otra durante el pedido de impeachment en los últimos dos meses, es decir, tiene tanto una un, el tribu, tanto el Tribunal de Ética como el Tribunal Superior Federal eh, lo acusan, sí, de por lo menos no ser un angelito al eh, señor Cuña. Sí, y bueno, eh, Valdir Manañao, el nuevo presidente, este votó por el no. Es un dato Ajá. importante en, en la Cámara de Diputados, él es del Partido Progresista. Sí pero que también eh, fue aliado del PT en sí. esa alianza amplia con el PDMB, que es el partido de Cuña y también de Temer y bueno, es una incógnita porque no es que anula y pone en, en un punto de foja cero el proceso, sino que ahora implicaría que nuevamente lo que pasó el 15 el 16 Exacto. y finalmente con la votación el 17 de abril pueda realizarse hay que ver qué pasa si es que Hay una amplia mayoría de no en la Cámara de Diputados. Bueno, se van a desatar en estos días todas las negociaciones, me imagino, en torno a eso. ¿no? Esto es lo importante, no lo que decíamos al principio. No es que eh, se para el impeachment y listo, se acabó. No, eh, lo que se dice es que simplemente hay que volver para atrás la votación en diputados. O sea, todo el proceso sigue funcionando, está en pie. Lo que pasa es que este miércoles, en teoría, el Senado iba a tener que votar si le daba para adelante o no el proceso este justamente en el senado si se daba para adelante si 41 sobre 81 eh, diputa, eh, senadores perdónd votaban a favor de, de continuar con el juicio político a dilma efectivamente dilma iba a ser suspendida ahora esto se atrasa nomás le da un poquito más de aire a dilma pero no es que eh, se le, se le saca todo cargo eh, hasta hasta que se logre digamos establecer si es verdad o no lo que se le está imputando como el mismo PT está diciendo, acá se están diciendo un montón de mentiras, hay que volver a ver todo el tema de las imputaciones y que es verdad y que es mentira eh, si te parece preparamos un, un audio acerca de lo que decía la misma Dilma este fin de semana en un encuentro en Sao Pablo, si no me equivoco, el pasado viernes, este acerca de lo que estaba sucediendo, de lo que está sucediendo eh, con respecto al impeachment, especialmente en diputados porque a esta altura con con estas nuevas eh, noticias prácticamente va vuelve a ser el tema de análisis nuevamente la situación en diputados ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Vamos a escuchar a Dilma Rousseff, que es lo que decía durante el fin de semana en primer lugar, ellos dicen que el juicio el juicio político es legal porque está incluido en la Constitución, está previsto en la Constitución. Muy bien. Lo que pasa es que ese artículo 85 está muy claro, para que haya una destitu destitución tiene que haber un delito. Ahora yo no tengo cuentas en el exterior. Yo no recibo dinero de los corruptos. Yo no recibo ningún tipo de soborno. Entonces ellos se inventaron algo que ellos llaman manipulaciones fiscales. Esas manipulaciones fiscales las realizan los gobernadores, los alcaldes, Y también los presidentes que me antecedieron, por ejemplo, se me acusan de seis decretos. Enrique Cardoso tuvo 101 decretos, del mismo tipo de decretos que yo tuve, que apenas son seis, y él tuvo 30. Pues bien, decidieron entonces... ¿Qué fue lo que decidieron? que el juicio político es una forma disfrazada de elección indirecta. Una elección indirecta. ¿Y por qué elección indirecta y no directa? Porque si fuesen a una elección directa, nadie votaría por ellos. Por eso es que eligen este camino. Bueno, hablamos de Brasil, hay noticias este, que vienen directamente desde el vecino país este, en este preciso momento, eh, que se están produciendo eh, justo ahora. Nosotros eh, habíamos pensado charlar con alguien que eh, desde allí nos pudiera dar alguna impresión acerca de lo que estaba sucediendo y las cosas, bueno, parece que se nos dieron bien porque ya podríamos estar comentando en vivo y en directo algunas de las noticias que vienen directamente desde Brasilia. Estamos en eh, comunicación con Ricardo Zaraiva, quien es eh, encargado de Relaciones Internacionales de la Intersindical de Brasil. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien? ¿Bien? Bien, este Nosotros en realidad te habíamos llamado porque eh, la intersindical es una de las organizaciones de izquierda de allí de Brasil eh, que eh, no obstante est estuviera en una posición de oposición al gobierno de Dilma Rousseff, decidió durante todo el proceso de impeachment apoyar de alguna manera la posición en contra del golpe. Eh, queríamos preguntarte en principio acerca de esa posición que tomaron como intersindical y luego obviamente eh, una, una idea de lo que está sucediendo en este momento con la nueva decisión del nuevo presidente de la Cámara. Bien, eh, en primer lugar quiero dejar bastante claro que los grupos de la intersindical Não apoiamos no governo mesmo, mas o que está em logo, é a democracia. O ataque golpe não se dá somente lá ao governo, mas principalmente aos trabalhadores. Então, esse golpe, nós outros da liga sindical estamos denunciando e não aceitamos a legitimidade de qualquer o governo que venha depois de negócio. O que está em jogo aos trabalhadores? Primeiro, a terceirização geral dos trabalhos. A precarização do trabalho Existe um projeto de tramitação que precariza os trabalhos em todos os niveis dos trabalhadores. Também está o golpe tenta acabar com a CLT, a consolidação de outras leis trabalhistas que regem essasas leis que garantiza o direito do trabalhadores tentam também com esse golpe aprofundizar lá é, é, aumentar o tempo de trabalhadores e apresentaria tipo algum de que passariam até 65 anos e para poder conseguir serem cidadãos. Eh, esse golpe também descende aqui diminuição estou de nós falar mínimo pelo país. Sem contar com os laces setores saúde, de educação, de la segurança que tem sido atacado pelo governo de o Primeiro, com o golpe, um novo governo abre as porta as vintanas, para que parte de todo esse projeto e a classe trabalhadora será penalizada. Portanto, lá em apesar de não apoiar o governo Dilma, persegue a democracia e é totalmente contra o golpe, por isso temos feito dessas manifestações como tive a, a la para garantizar que o golpe não seja consumado. Foi, por, por exemplo, houve uma, uma determinação do, do, do, do atual presidente da Câmara dos Deputados que tá em porque no Eduardo Cunha, ele presidente dela da de da Assembleia Legislativa que está apartado, e ele anulou as sessões pela Câmara do dia 15, 16 e 17, que, que foram justamente onde foi votado pela Câmara de Deputado o impeachment da Cuba. E nós outros estamos, é, é, é, a qualquer momento, estaremos continuando na frente, povo sem medo, povo sem medo, que eh, nosotros estaremos haciendo diversas actividades para que este golpe no sea aprobado. Ahora, eh, Ricardo, eh, ¿vos podrías explicar un poco a los argentinos eh, quién es Vladimir Marañao? Porque para nosotros es totalmente desconocido. Eh, quisiera saber, quizás desde, desde el lado de los trabajadores y desde el lado de la organización que vos representás, ¿Cuál es la idea que tienen con respecto a este personaje quién es y por qué toma esta decisión o advogado em geral de la união logo após dia 17 entrou com pedido que eh, eh, anulação de, de três sesões do, dia, do, do, do dia, da data de da fecha de 15 16 e 17 Pero Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ficou e não fez nada com o requerimento. ele el Maranhão, ao assumir que ele foi um dos deputados de Covid-19, ele lutou contra el e Ele julgou um requerimento que estava engavetado pelo Eduardo Cunha e, portanto, é um ato normal da Câmara. Uhum. Porém, o que acontece é que o processo na Câmara com Eduardo Cunha tem sido direcionado a se si concretizar em Gote em Supremo Tribunal Federal desde dezembro dezembro tinha uma un pedido de taxação de Eduardo Cunha ex-presidente presidente afastado da Câmara Legislativa então só a, a, a semana ali foi votado depois, inclusive, da, da, de acontecer o vítima. Então, isso teve a Câmara para que pareça que nós estamos num momento de normalidade. Pero, o que acontece é a gente os Estado, e o voto. Tá, Câmara, você tá, não ficou os 23 presidentes no quadro, como mídia ver essa aí é constitucional, na parcela de É Esse eh eh eh uma certa uma uma setup eh a un sitio, cosa que, después de la votación del día 17, de menudo, este apoyo que la población no comienza a entender que se trata de un golpe de Estado. Mm, mm. Eh, Ricardo, la última, y ya te, te dejamos libre, este me imagino que debes estar muy ocupado. Eh, no, preguntarte qué es lo que se viene ahora, que yo sé que para el próximo miércoles estaban previstas una serie de manifestaciones eh, justamente para el día en que el Senado iba a tener que votar eh, el impeachment allí en Brasilia y sin embargo, por lo visto, eh, esa votación no se va a dar. entonces Eh, ¿Habría que ver qué es lo que va a hacer ahora el movimiento sindical, el movimiento popular brasileño, eh, frente a lo que se viene, eh, que podría ser la continuidad de Dilma y todo el proceso eh, de la oposición tratando de desgastar? Bien, lo que sucederá es una incógnita. Porque es hasta eh, mañana temprano no existirá esse foi da, da, das audiências do dia 15, 16 e 17. Ta festa de 15 16 e 17. A hora varia eh Por exemplo, o presidente da da Câmara, é, o Maranhão, pediu que o Senado devolvesse o processo para a Câmara. E várias pessoas questionam se isso é possível, se isso não é possível. O que me parece mais é, é, é, que possa acontecer, talvez o Supremo Tribunal Federal venha a observar o pedido de lá. A Advocacia Geral da União, que já também mandou o Supremo Tribunal Federal, e eles já, até agora também não votaram. Mas com a situação vossa, pode ser que acelere que vote e, e dê uma definição especial e Porque agora tá uma confusão, uma, não se sabe que o processo vai ser votado no Senado, pelo fato da anulação, o processo deve estar tratando de deputados. É... O Judiciário Raio pode observar e pode julgar esse mesmo indivíduo que fez para a Câmara dos Deputados, que está no Supremo Federal, e ele julgar, e o vai fazer também é o cenário, porque nós ver esse processo, mas também, o cenário que o maior a gente não sabe é que pode acontecer, e está em três hipóteses julgar e dizer que se prossegue ou não prossegue, fecha o Senado dever ver a Câmara de Deputados e procedir com a redação da de e depois as questões jurídicas serão discutidas. Então, é um impacto muito grande. Nós hoje, estaremos amanhã nas na cálhas contra o voto y denunciando principalmente la fiesta de la Federación de la Industria de Estado de Paulo, que está aproximada junto a la de globos, junto a uh, uh, con la gran liga de este de Estado entre los trabajadores brasileños. Ricardo, te agradecemos muchísimo desde aquí, desde La Plata, este la verdad que muy claro y nada, seguramente vamos a estar comunicándonos nuevamente con la Inter Sindical para seguir un poco qué es lo que está sucediendo allá o estudo da historicidade central da classe trabalhadora, eh estamos lá à disposição para estar prestando esse fortalecimento das nossas posições, estamos avaliando dia após dia porque ele momento é um momento muito grave, pero a classe trabalhadora segue lutando contra a retirada dos de seus direitos. Graças. Graças, Ricardo. Hablábamos entonces con eh, Ricardo Saraiva, eh, quien es eh, el coordinador de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales de la intersindical de eh, Brasil. Eh, y justamente esto era lo que nos decía, ¿no? este Como de alguna manera, eh, inclusive aquellos movimientos que siempre se declararon eh, opositores al gobierno de Dilma Rousseff, también se movilizaron y se movilizan en este momento en contra de el, eh, lo que ellos entienden que es un golpe de Estado en eh, Brasil. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con más Lombelico del Mundo. Quédense ahí. Hasta las 17 horas vamos a seguir con noticias internacionales y en vivo y en directo lo que viene sucediendo en Brasil. ...del sur... ...lo ombelico del mundo. Seguimos hasta las 17... ...vamos con... el ombelico del mundo... ...aquí en Radionauta FM... ...106.3... Eh, ...seguimos un ratito más... ...con lo de Brasil... ...porque... Eh, bueno acá estoy mirando la primera página de o globo eh, que dice que el actual presidente de el senado va a ignorar a la, la decisión del de uh, presidente interino de la Cámara de Diputados y va a seguir con el proceso de impeachment. Esto es eh, la primera página en este momento de O Globo. Eh, según este diario, recordemos uno de los diarios opositores más importantes de Brasil, eh, el presidente del Senado no va a acatar ¿sí? la orden que dio su colega de diputados, va a seguir con el impeachment y el próximo miércoles debe, debería empezar la votación en la, la Cámara de Senadores. Hay que ver qué es lo que sucede porque la verdad que sería eh, realmente un eh, escandaloso. Eh. Ya de por sí eh, lo que se ha hecho hasta ahora es bastante escandaloso. Quienes recuerden aquella votación del 17 de abril eh, en eh, Diputados eh, y se acuerda cómo estaban hablando, cómo hablaban, cómo este se, se, se expresaban los diferentes diputados a la hora de votar, realmente uno se da cuenta de que eso era un mamarracho, este y si realmente el Senado sigue con todo esto, podría llegar a ser aún más mamarrachesco, digamos, ¿no? Sí, si algo le faltaba para dar prueba y legitimidad es eh, ahora esto, ¿no? Un eventual conflicto de poderes que en tal caso, supongo que va a terminar en el Tribunal Superior Federal y sí, de Justicia. Y sí. Con lo cual también este va a calentar más de lo que están las calles brasileras porque seguramente diferentes movimientos este van a convocarse en defensa de la anulación del proceso. Hoy mismo hubo una ocupación de una hacienda del vicepresidente sí. Temer que lideró el movimiento de trabajadores rurales sin tierra, el MST de Brasil. Eh, la información de Brasil de Fato eh, dice que mil familias organizadas ocuparon la hacienda Esmeralda en el interior de Sao Paulo, en Duratina eh, y esa hacienda a su vez está eh, vinculada a una empresa que está mencionada en, en el caso Lavallato uh -huh. la empresa Argeplan Eh, así que además de denunciar a Temer, los integrantes del Movimiento Sin Tierra también denuncian el agronegocio y los vínculos este, que tiene la clase política con el agronegocio y con, lo, con la corrupción. Aquí eh, sigo leyendo lo que dice o Oglobo, eh, y eh, bueno, dicen que para las 4 de la tarde, es decir, en este momento no hay eh, ningún tipo de diferencia horaria, con Brasilia hoy por hoy. Eh, en este momento tiene que estar llegando el eh, actual eh, este presidente del Senado, Renal Careiros, ahí este, justamente a la sede del Senado, a donde se va a hacer una reunión plenaria, y que eh, ahí es a donde va a anunciar oficialmente cuál es su decisión. Según O Globo, estuvo estudiando los manuales y todo lo que dice este la Constitución y las diferentes leyes de Brasil para poder definir qué iba a hacer eh, se autodeclaró estupefacto por lo que está sucediendo en eh, la cámara de diputados vamos a ver cuál va a ser la decisión que tome recordemos que este caleiro igual en los, las últimas semanas se había había tratado de poner paño frío enseguida después de lo que fue la votación en diputados se presentó en una serie de este conferencias de prensa junto con Cuña justamente, eh, y evidentemente intentó eh, enfriar un poquito el entusiasmo de Cuña con respecto al impeachment en eh, sus intervenciones, eh, justamente tratando de decir, bueno, si nosotros aceleramos los tiempos y vamos directamente a la votación en Senado, queda muy evidente que esto es un golpe de Estado. Así lo dijo, es decir, eh, inclusive tiene, por lo menos por lo visto, los eh, dos dedos de frente que eh, son necesarios para entender eh, que no se puede todo y enseguida como quería cuña bueno por lo visto igual eh, ahora sus planes eh, se estarían dando un poquitito vuelta con eh, la decisión del de actual eh, este interino de la cámara de diputados Así es así es. Bueno, nosotros eh, habíamos preparado para este momento una pequeña reflexión que tiene que ver con algo que va a suceder en eh, esta semana, el próximo miércoles, va a ser cuando las delegaciones del eh, Mercosur y las delegaciones de la Unión Europea se van a juntar en Bruselas eh, para poder definir cuáles van a ser eh, las ofertas formales que se van a, a estar entregando entre ellos para retomar la discusión por un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. De esto lo hemos eh, hemos estado charlando desde hace dos años aquí en Lomperico del Mundo y bueno, eh, advertíamos que las negociaciones se estaban retomando en secreto, que se estaban llevando adelante una serie de encuentros eh, que evidentemente apuntaban hacia ello. Bueno, el día ha llegado. Sí, va a ser el próximo miércoles, va a ser en Bruselas y se va a estar efectivamente definiendo cuáles van a ser las propuestas concretas y reales de apertura económica del Mercosur y de la Unión Europea. Sí, un tratado de libre comercio que seguramente traerá bastantes efectos concretos en, en el bolsillo de, de la población, pero que al día de hoy pasa prácticamente en la clandestinidad sin que se sepa mucho cuál es cuál es la letra chica del acuerdo, ¿no? El último acuerdo, y por lo menos lo que está publicado, lo que es público, digamos, y yo he tenido acceso, eh, es eh, la, el intercambio de ofertas que se dio en 2004. Sí, en 2004, eh, Mercosur y este, la Unión Europea intercambiaron ofertas, el Mercosur ofreció abrir el 87% de su mercado y eh, se quedaba digamos con algunos casos particulares definidos por el agro algunos sectores del agro que sobre todo Argentina y Brasil entendían como estratégicos y no querían abrir por completo a qué nos referimos cuando hablamos de abrir el mercado significa que se pueda eh, que pueda entrar si ¿sí? mercadería desde la Unión Europea sin pagar ningún tipo de arancel si ¿Sí? sí, la Unión Europea, es decir, la, la, la, la, los, los bienes producidos en el Mercosur estarían compitiendo directamente eh, con los bienes producidos en la Unión Europea sin ningún tipo eh, de barrera, ¿sí? eh, es decir, sería libre competencia completa. Eso, cuál es ¿Cuáles son los problemas que trae? Que generalmente los pequeños productores eh, a nivel latinoamericano no pueden competir con las grandes empresas europeas que producen en serie, que producen inclusive con subvenciones por parte de la Unión Europea, no pueden competir en precios. Entonces, si uno quiere ir a comprar la papa producida, por ejemplo, por el eh, agricultor boliviano que vive alrededor en el cordón hortícola de la ciudad de La Plata... El precio de esa papa probablemente estará mucho más alto de la papa importada de España o de Francia, que va a estar mucho más bajo porque producida en de manera extensiva, con un montón de otras tecnologías que aquí el productor local no tiene. Y ahí es a donde entra el problema de la competencia, ¿no? Y donde muchos productores terminan prácticamente sin tener un mercado en el cual producir. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en Colombia. ¿sí? Esto es lo que está sucediendo en México. Allí donde se han establecido determinados tratados de libre comercio, eh, la receta que se ha aplicado generalmente es la de tratar de ayudar a... ...a los grandes productores para tapar los pequeños. Y los pequeños productores terminan siendo mano de obra para la gran industria. Ahora, ¿qué sucede? La negociación pasa justamente por tratar de evitar los efectos negativos... ...que podría tener un tratado de libre comercio en los pequeños productores. ¿Esto qué quiere decir? Que Argentina se sienta a hablar, por ejemplo, con la delegación de la Unión Europea... ...para decir, bueno... A los pequeños productores del cinturón hortícola de la ciudad de La Plata los sí los voy a subsidiar, para que puedan mantener su precio más bajo y puedan estar haciéndole competencia a los productos que llegan desde Europa. Ese es el tipo de negociación que se está tratando de hacer. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que dudamos fuertemente de la intención política que pueda tener el gobierno de Macri con respecto a todo esto. Es muy difícil que un gobierno que proviene, por ejemplo, como el de Macri, de eh, una ideología extremadamente liberal, Eh, se preocupe o piense en poner una serie de observaciones en la carpeta que va a entregar en Bruselas el próximo miércoles para tratar de evitar justamente que los pequeños productores argentinos tengan Eh, los problemas que generalmente tienen los pequeños productores latinoamericanos frente a tratado de libre comercio ese es más o menos no el, el panorama que se va a estar discutiendo en, en Bruselas y es lo que sucede generalmente cuando se abren este tipo de tratados como el que se quiso abrir con eh, los Estados Unidos en 2005 y que generó justamente el rechazo generalizado en toda América Latina Claro, y otros temas importantes también tiene que ver con las patentes, claro. en, en particular las medicinales Eh, también sobre las jurisdicciones, ¿no? o sea, en el caso de un conflicto entre multinacionales y estados, eh, quién interviene en esos conflictos que generalmente implican sesiones importantes de soberanía estos tratados, y además que eh, políticamente implica un, un giro importante que ya se venía habiendo, como vos decías antes, eh, en relación a la orientación de la política exterior argentina. Claro. Incluso Malcorra en el Senado la semana pasada eh, no solo defendió el acuerdo de libre comercio con, con la Unión Europea, sino que también planteó que el Mercosur se, tenía, se tiene que abrir a la Alianza del Pacífico sí. ¿no? como para completar la jugada bueno la semana pasada en antofagasta presentaron eh, un nuevo proyecto que es el proyecto del corredor bioceánico sí que parte del mato grosso termina en los puertos del norte de chile y que está pensado prácticamente como bueno a, como nos enseñaron a nosotros que se implementó el sistema ferroviario argentino no desde las zonas de producción hasta el puerto para que se pueda sacar fácilmente todo tipo de mercadería bueno acá pasa exactamente lo mismo desde el mato grosso lo que hace esta esta nueva red que se va a implementar a partir de 2018 pasa a través de Salta, Jujuy, el Chaco, Paraguayo, el norte de Chile y de ahí la exportación directamente hacia las costas del Pacífico, eh, de, de Asia Pacífico, este que es la zona donde los Estados Unidos acaban de firmar un enorme tratado de libre comercio y que es justamente lo que abriría el campo para que Mercosur y Alianza del Pacífico puedan exportar sus productos en esa gran alianza comercial que es hoy una de las más importantes a nivel global. Entonces, si hacemos dos más dos y nos damos cuenta no de cómo, qué es lo que está sucediendo, simplemente es un gran juego de apertura de mercados a nivel eh, global, sí y que esto va a generar un, un enorme repercusión en la vida cotidiana eh, de los ciudadanos aquí en América Latina. Seguramente, seguramente, y también se viene este en estos meses los tratados el TTIP que vos comentabas claro. recién, la posibilidad de la firma y seguramente diferentes reacciones del campo popular argentino y de América Latina ante esto, ¿no? Al respecto está convocada para esta semana una reunión en relación a los tratados de libre comercio y la posibilidad de encarar una campaña desde diferentes sectores. Eh, durante esta semana estuvo aquí en La Plata eh, Pedro Páez Pérez, eh, quien es eh, uno de los principales fundadores de la idea misma eh, de eh, la nueva arquitectura financiera latinoamericana. ¿Por qué lo traemos? Porque... Eh, justamente para tratar de evitar este tipo de aperturas porque tampoco se puede decir que un país o una región puede encerrarse por completo eh, frente al resto del mundo, eso sería una locura y nadie está pensando una cosa por el estilo, ni el proteccionismo llevado al extremo como se ha intentado implementar en, eh, en otros lugares, este de hecho inclusive la Cuba socialista está en contra del bloqueo que hace justamente que este, en su propio eh, territorio haya enormes problemas desde el punto de vista industrial y comercial justamente porque no pueden llegar determinados insumos además de la cuestión eh, puramente política ¿no? entonces eh, decía la idea de una nueva infraestructura financiera latinoamericana venía a tratar de suplir a tratar de mejorar la situación de los países de América Latina justamente para no recurrir a este tipo de tratados como el que se está negociando en este momento con eh, la Unión Europea uno de los instrumentos para poder generar esta nueva infraestructura tenía que ver con una nueva un nuevo sistema financiero basado en un nuevo banco, ¿sí? El banco del famoso Banco del Sur, que tanto nos han prometido y todavía lo estamos esperando. Lo mismo vale para el Fondo del Sur que tenía que establecerse en América Latina. Estamos hablando de promesas desde 2007, cuando se firmó ¿Sí? se firmaron todas las actas y todos los papeles para poner la plata y llevar adelante todo este tipo de iniciativas bueno nunca sucedió y ahora eh, vamos a escuchar el por qué no, no sucedió pero el, el, el, las eh, cómo se puede decir las consecuencias están a la vista Argentina tiene que ir a buscar financiación externa, 15 mil millones de dólares, ¿sí? Afuera, endeudándose, el, el mayor endeudamiento de un país en desarrollo de la historia, ¿sí? ¿Y a dónde los va a pedir? A organismos sobre los cuales no tiene ningún tipo de eh, derecho, ni ningún tipo de decisión, el fondo monetario internacional el Banco Mundial, todos los grandes organismos de crédito a nivel eh, internacional, a donde el gobierno argentino no decide absolutamente nada. ¿Cuál era la idea del Banco del Sur y del Fondo del Sur? Bueno, poder pedirle la plata a organismos sobre los cuales Argentina sí tuviese voz en capítulo, sí tuviese gente en su directorio y sí pudiese decidir y definir cuál iba a ser la política monetaria y financiera que iban a seguir. Bueno, eso nunca pasó. ¿Por qué no pasó? porque nunca hubo decisión política por parte de los gobiernos de América Latina de llevarlo adelante. El señor eh, Paez Pérez, justamente uno de los principales eh, mentores y autores de este sistema, lo explicó aquí en la Ciudad de La Plata hace poquitos días y estuvimos escuchándolo eh, con eh, Ignacio, eh, así que grabamos este pequeño audio que tiene que ver justamente con la explicación del por qué no funcionó Eh, la nueva arquitectura financiera para Sudamérica el último acto de gobierno del presidente Néstor el primer acto de gobierno de la presidenta Cristina fue firmar el acta consecutiva del Banco del Sur eso fue el 9 de diciembre de 2007 o sea, al más alto, y firmaron 7 presidentes incluyendo un presidente de derecha como el presidente Nicanor Huerta del, del Paraguay ¿dónde está el Banco del Sur? se perdió en el laberinto de los tecnócratas, porque no se podía, por esto Y verán la cuestión, para que se den ustedes cuenta, verán, van a ver que no es nada del otro mundo. Si es que, porque lo mismo pasó después con el, el Banco los mismos, con los mismo con la misma propuesta que además surgió, porque ese es el otro problema, compañeros, con todo el cariño con todo el respeto, compañeros, pero si hubiera venido un, un gringuito o un francés a decir esto, hubieran dicho magnífico, pero como venía un indio del Ecuador, entonces decían... O mentira de ser, ¿no? pero con el mismo grupo, ¿no cierto? hicieron el Banco de los Breaks nos dijeron, a ver, van a ser 250 mil millones de dólares de los bancos de los Breaks, cada uno 50 mil millones de dólares en monedas nacionales, ¿cuál es el problema para Brasil de entregar 50 mil millones de dólares en grandes brasileños? ¿hay pocas a pensar? ¿no? Y claro, la presidenta Dilma también firmó y dijo, magníficos, en la siguiente reunión van los compañeros técnicos y dicen, no, eso técnicamente es imposible, tiene que ser 50 mil millones de dólares en dólares. Entonces la otra dice, y yo de saco los millones de dólares no estoy gromeando no el, el cambio entre la reunión de marzo del 2012 de Nueva de, y la reunión de Durban seis meses después en la que les, les cambian los papeles los compañeros técnicos algunos de ellos marxistas se dicen es que es antitécnico por esto vas a provocar una hiperinflación ¿cuál es el problema que el banco que Argentina coja no, que sí. imprima 10 mil millones de dólares en pesos argentinos que no se van a gastar aquí en Argentina, que los va a tomar como préstamo Ecuador, Bolivia, Perú Venezuela, ¿y qué, qué hace el Ecuador con, con, con pesos argentinos? compra soja o comida o sea, eh, Usted va al Ecuador y con los, con los pesos argentinos no puede comprar otra cosa que no sean productos argentinos y contratar empresas argentinas, pues. ¿Cuál es el daño para la economía argentina? ¿Para generar por? más empleo, generar... Y, y, y no me estoy refiriendo desde la perspectiva del socialismo, o de la solidaridad o del buen vivir. Estoy hablando desde la perspectiva capitalista. Pero presta atención a esto. Presta atención a esto. ¿Cómo paga? Ecuador. ¿Cómo se paga Ecuador esos préstamos en pesos argentinos? ¿En moneda eh, Ecuador? No, pues no, no. A ver, ah, a producción. Ver. Sí, es, bueno. que justo, es que justo ahí, ahí está el chiste, preste atención a esto. ¿verdad? Argentina emite 10 mil millones de dólares en pesos argentinos, Brasil emite 10 mil millones de dólares en reales brasileños. ¿No Para prestar a los otros países de América Latina. Entonces, con los pesos argentinos, con los reales brasileños, ¿qué hacemos? Compramos productos argentinos, productos brasileños. ¿Cómo pagamos eso? Con productos de... Tenemos que exportar productos, pero que nos pagan no en dólares, sino en pesos argentinos sí. y reales brasileños. Sí. Sí. Entonces, ya no hay problema de balanza de pagos, porque qué? Ah, transforma... imprime los dólares los, perdón, los pesos argentinos o los reales brasileños que necesita y, y, ¿y compra transforma América del Sur, en sur de ¿sí? ¿Ah? eso transforma América del Sur, en sur de país. País. entonces se convierte está A ver, ahí está la clave entonces interno. fíjese, se convierte <risa> esto que ahorita es la restricción externa que es la pesadilla de todo ministro de finanzas, de todo presidente del banco central porque es el dogal como el que nos tienen sometidos, no es cierto se convierte en una palanca para profundizar la integración y la construcción de la patria grande, ahorita, y no en la locura europea de sacrificar la soberanía nacional, sino al contrario, creando nuevas capacidades que fortalecen, porque el momento en el que Argentina o Brasil imprimen su moneda nacional, que va a ser utilizada por otros países, fortalece la moneda nacional, pues no la deslizan. Dicho en criollo y muy simple, usted habrá escuchado seguramente decir al actual gobierno argentino que el problema que tenemos en este momento es que vivimos por encima de nuestras capacidades y que se ha producido más moneda de la que realmente necesitábamos y es por eso que hoy hay inflación. Cuanta más moneda se imprime, más inflación hay esa es una teoría completamente que se le dice monetarista es decir, eh, una teoría clásica del de neoliberalismo este de la derecha económica a nivel internacional ¿por qué? porque si yo eh, en realidad tengo más moneda en la calle, lo que tengo es más consumo, la gente tiene más plata el, la, la clase obrera, por decirlo de alguna manera, puede consumir más, ¿sí? entonces, ¿cuál es la solución que encuentra la derecha? es reducir la cantidad de plata que hay, dando vueltas Sí, por eh, este el, el país y de esa manera se evita que se sume mayor inflación. Bueno, eso es el gran problema, es esa idea, ese eh, fetiche de la derecha fue el gran problema de todos los gobiernos progresistas de América Latina, de Argentina y de Brasil principalmente. ¿Por qué? Porque el Banco del Sur lo que les pedía era imprimir moneda para mejorar la situación del comercio entre los diferentes países del sur. Y automáticamente firmaron todo, dijeron que sí, que vamos con el Banco del Sur, vamos con la integración, vamos con esto, vamos con lo otro. Cuando hubo que definir, imprimir moneda, ¿qué dijeron todos? Ah, no, pero eso genera inflación. Exactamente la misma receta neoliberal, no la misma receta de siempre, la misma idea, filosofía monetarista que hoy se le está criticando, por ejemplo, a Mauricio Macri. Bueno, eso mismo fue lo que impidió que el Banco del Sur funcionara. Entonces... ...hay que estar muy atentos... ...cuando se escucha tanta retórica... ...y tanta cosa tan eh, fácil... no ...con respecto a lo que está sucediendo... ...como por ejemplo las negociaciones... ...que se están dando en este momento... Eh, ...que se van a dar en realidad, perdón... ...en esta semana allí en en Bruselas... ...en realidad las vienen preparando hace mucho muchachos... ...no es algo que se le ha ocurrido a Mauricio Macri... ...y es Mauricio Macri el culpable... ...hace mucho tiempo que se está haciendo todo esto... ...y eh, también... ...los gobiernos progresistas del sur... ...lo están llevando adelante a la perfección, Brasil, Uruguay particularmente están haciendo un poco de todo para que efectivamente eh, fracasen determinados proyectos y avancen otros ¿algo para agregar Fer? No, lo dijiste muy claro evidentemente eh, aquel que no, no avanza eh, puede retroceder y ahora estamos en una etapa de franco retroceso en función de, como vos comentabas en una nota que estaba leyendo hace pocos minutos en Nodal nota de tu autoría, este, hay mucho que pudieron hacer los gobiernos progresistas y de izquierda en la etapa previa y ahora se está evidenciando. El caso del fracaso del Banco del Sur eh, como una herramienta de soberanía económica y financiera es eh, bastante clave y también eh, los pocos avances que ha tenido UNASUR o la CELAC como instrumentos sí. concretos, si bien importantes los roles que han jugado, Eh, ahora en un momento en el que se está empezando a sitiar sus posiciones de a partir sobre todo de la política de Argentina pero acompañada con mucha eh, con mucha expectativa también por Uruguay eh, con el gobierno como os mencionaba un gobierno progresista no el gobierno del frente amplio que tiene a, a sus cuadros de política exterior jugando activamente en una estrategia muy afín a Estados sí. Unidos tanto sí, sí, sí, sí. el canciller ninoboa como Luis almagro el actual secretario general de la oea. Sí, eh, hay que seguir muy de cerca eh, Lo que está haciendo Malcorra en este momento Malcorra está de, de gira, sí, este uh, creo que termina su gira en China en uh, durante esta semana y ahí también va a haber que estar siguiendo qué es lo que se va a firmar en China porque la última vez que viajó eh, un canciller argentino fue cuando se firmaron los swap, ¿no? Los famosos swap de intercambio con China. Vamos a ver qué es lo que va lo que va a hacer Marcol, Malcorra en este momento allá, pero hay que seguir eh, cuál es la posición que está tomando Argentina. Argentina inclusive fue a la OEA Pidiendo que se eh, aplique la cláusula democrática, la carta democrática en, real, en realidad de la OEA contra Venezuela. Y está tratando de hacer fuerza para que cada vez más países entren en esa. Malcorra, con todo lo que sucedió en Brasil, no dijo absolutamente nada, ni muh. Argentina no tomó ningún tipo de posición porque sabe que la posición que tome Argentina va a ser una posición que va a ser seguida sí por parte de otros países. Y ¿sí? están esperando todos que Argentina tome una posición para entrar de cabeza. Entonces hay que ver lo que va a hacer este Malcorra y la República Argentina a nivel internacional porque hoy se, se transformaron realmente en un eh, en un eje sí a través del cual se aglutina muchísima gente. Sí. Justamente ahí aparecen las contradicciones, ¿no? Mientras se desarrolla la OEA un pedido, una ofensiva para aplicar la Carta Democrática, la llamada Carta Democrática de la OEA, eh el, los mismos que le impulsan están en una situación ambigua respecto a la situación en Brasil ¿no? mm. donde hay un evidente golpe institucional que hoy tiene un nuevo episodio que lo deja un poquito más expuesto pero bueno, creo que está claro el, cuál es el rol de Malcorra o el rol del gobierno de Mauricio Macri en el continente en esta etapa y tendrá la función de alinear a países más pequeños o con menos influencia en torno a la estrategia contra los gobiernos progresistas y de izquierda de todo el continente Fer, ¿te gusta el metal? Sí, depende ¿Sí? De cuál, pero sí, sí, escucho bastante. mira mirá, mirá no, no me esperaba esa respuesta. Muy bien, muy bien. bueno A ver entonces, qué propuesta tenés. Entonces, este te voy a, a proponer escuchar un tema de una banda de metal norteamericana que se llama Disturbed. Y eh, que hacen, en cambio, un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el metal, que es de Sound of Silence, de Ajá. Simon Garfunkel. Una versión muy interesante, muy bonita. Vamos a escuchar Disturbed entonces con The Sound of Silence. Long Come to talk with you again. Because the visions softly it seems while I was sleeping, and the vision that was planted in my FM 106.3 Facebook Radio Nauta Twitter Radio Nauta FM Radionauta.com.ar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 Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles a las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11.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 Para los amantes de Frank Underwood y todo lo que tiene que ver con el mundo House of Cards, este tema, la verdad, que fue una gran sorpresa, bastante linda. Los platenses, los Totora, con tu candidato. sur, el del mundo. Noticias internacionales en Radio Nauta, FM 106.3. House of Cards? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Bien, bien ahí, bien ahí. ahí. Tienes muy buenos actores. Ahora descubrí la original, la inglesa recién ah, la se filmó la, la inglesa original está sí, filmada sí. yo sabía que eran libros ingleses pero no no no no no sabía o sea, el, el original es un libro si sí. es un libro de 1800 una cosa por el estilo o por lo menos eh, escrito que, que cuenta una historia basada en hechos de 1800 este pero no sabía que había una había filmado inclusive una serie inglesa Sí, se llama igual y es de 1990 o el 92 mira recién la arrancó pero Varias de las cosas que me gustaban de la versión eh, Yankee este ya están presentes como por ejemplo la relación de este de Frank Underwood con el espectador. Mira, este muchos diálogos de ese tipo están presentes, gestos mismos de Frank, es muy interesante. Bravo. Reinteresante, la verdad, este yo estoy terminando la última temporada en, en este momento, así que este vamos a estar esperando seguramente la, la próxima aquí Lucianita Franco también, este, ¿no? Ah, ok ok se está se está enganchando ahora recién va por la tercera temporada así que tiene tiempo este para estar ahí con Juanita mirando mirando a frank underwood y justo ayer me, me topé con el tema este de los totora dedicado justamente a los eh, a frank underwood no y a, a que le banquen un nuevo mandato al señor underwood y el video, que lo pueden encontrar en YouTube y en, en otras redes sociales pueden encontrar tranquilamente el video si ustedes miran la gente de los totora tiene una remera que yo quiero ya que es la remera de Frank Underwood justamente 2016, este es excepcional, este la verdad es una de esas cosas bien bien comerciales Yankee este que a uno le encanta ver esa estupidece y, y las quiere, ¿no? Y, y se hace se hace como algo que uno quiere o una de Hillary, sino. ¿Cómo? O una de Hillary, en su o lugar. Una de... <risa> una de Hillary, no. Todo esto venía a cuento justamente eh, porque mañana eh, se va a estar llevando adelante una nueva ronda electoral entre los candidatos demócratas y el único candidato republicano. No sé para qué van a hacer la elección en eh, Virginia Occidental. ¿sí? Se va a hacer este justamente la elección la primaria eh demócrata y republicana para establecer quienes van a ser los candidatos que se van a enfrentar en la próxima este elección de noviembre entre justamente demócratas y republicanos, ya Donald Trump quedó como único candidato algo que ha dado pie a una serie de análisis muy interesantes que he leído en diferentes partes inclusive en el portal Notas este hay una serie de análisis muy interesantes sobre el rol eh, y la figura de Trump este Portal Notas, a donde eh, obviamente aquí el señor eh, Fernando Vicente Prieto escribe regularmente y este también eh, una serie de eh, temitas relacionados con el rol de Bernie Sanders sí de este candidato de la izquierda que ya prácticamente no tiene eh, ningún tipo de chance para llegar a la Casa Blanca, que sin embargo junto con Jeremy Corbyn se están transformando en las dos figuras de la izquierda anglosajona para traccionar a las viejas estructuras reformistas que tienen tanto Inglaterra como Estados Unidos. ¿Por qué me hecho Inglaterra en el medio? Porque Jeremy Corbyns eh, la semana pasada se llevó un triunfazo al meter al primer eh, este alcalde musulmán de Londres eh, en las elecciones municipales de la capital de Inglaterra y Bernie Sanders se está llevando una serie de triunfazos electorales es decir, son líneas que evidentemente adentro de la política anglosajona están empezando a tener algún tipo de importancia, ¿no? Sí, es extraño porque hoy por hoy tal vez Hillary Clinton exprese lo más este el poder eh, hegemónico en mm. Estados Unidos mucho más que, por ejemplo, el Partido Republicano con Trump como candidato, ¿no? Y con un ala por izquierda que expresa Bernie Sanders que de algún modo dialoga con ese malestar creciente que tiene la sociedad norteamericana en términos de bueno, políticas económicas, de desempleo, de pérdida de derechos que son bastante importantes en esta época. Y bueno, con toda esa situación de crisis, eh, Bernie Sanders emerge contra todo el establishment demócrata, no le va a dar para ganar evidentemente o aparentemente, y Hillary será la candidata que enfrentará Trump en las próximas elecciones con muchas chances de ganar justamente por el perfil de este candidato republicano que no es querido claro. por el centro de, del poder del propio partido republicano o sea lo que es bastante sí. decir no sí sí se lo tuvieron que, que morfar digamos porque después de que Ted Cruz este y casicha anunciaran que se este despedían no de esta eh, esta elección primaria Bueno, el único que queda es Donald Trump y se lo tienen que morfar, no hay nada que hacerle. Eh, decía entonces, eh, para estar atentos en el día de mañana, eh, las elecciones en eh, Virginia Occidental, hoy salió una noticia y me acordé automáticamente de vos en North Carolina empezaron una serie de manifestaciones durísimas sí en contra de la decisión por parte del de gobernador de esta nueva ley homofóbica no uh -huh. que, que vos habías comentado en su, en su momento lo de Minnesota habíamos charlado este lo de North Carolina con el tema de eh, si sí, la libertad para discriminar exactamente <risa> exactamente para no atender a personas este gays o exactamente y Eh, amparándose en creencias religiosas o, o culturales, ¿no? Este, bueno, hoy hoy hay una serie de marchas en, uh, en diferentes partes de Estados Unidos justamente eh, para manifestarse en contra de lo que está sucediendo con respecto a, a estas leyes homofóbicas, este transfóbicas y que la verdad dan ádito generalmente a todo, todo tipo de violencia en ese tipo de sociedades eh, tan pero tan llenas de armas, de violencia, de cosas. Eh, generalmente lo primero que surge es el odio y la violencia con respecto a todo eso. Eh, otros temas, otros eventos en la semana sobre los cuales eh, vamos a estar tratando de estar atentos y obviamente aquí... El, todo el sistema informativo de radionauta va a estar atento durante la semana para estar informando sobre lo que sucede bueno para ma, para el miércoles estaba prevista la sesión de senadores eh, con eh, en Brasil estamos hablando de Brasil eh, para definir el juicio político a dilma en este momento siguen hablando eh, desde diferentes partes eh, allí de diputados sobre todo con respecto a lo que está sucediendo y la suspensión la decisión de esta suspensión eh, este que no no se sabe si va a ser acatada o no por parte del Senado, pero en teoría para el miércoles iba a haber inclusive una serie de marchas multitudinarias con respecto a todo eso. Así es, seguramente esta decisión además dará mayor impulso a las movilizaciones de ambos lados, así que se va se espera una semana bastante caldeada en Brasil, una más, no porque ya viene hace como dos meses. Y también en Santiago de Chile va a haber una gran jornada de movilización nacional por parte de la CONFEC, de la Confederación de Estudiantes de Chile, eh, los estudiantes universitarios que continúan con un plan de lucha eh, que ya lleva bastante tiempo eh, para eh, tratar de torcerle el brazo al gobierno de Bachelet, que anunció que se iba a efectivamente llevar adelante la educación pública y gratuita, por lo menos para algunos ciudadanos, sectores de la sociedad chilena y todavía no se ha avanzado al respecto. Se votó solamente una parte de una ley que da la posibilidad de becas, pero que no habla sí de gratuidad de la educación en el sistema educativo chileno. Así que nuevamente los estudiantes chilenos salen a marchar por la educación gratuita en un momento en el cual Chile está viviendo una serie de este marchas y movilizaciones muy grandes, sobre todo a partir del conflicto que las salmoneras, estas grandes multinacionales del salmón, arrancaron en Chiloé, en la isla de Chiloé, en el sur de Chile, eh, luego de que se encontraron miles y miles de toneladas de pescado, sobre todo salmón, eh, muerto. En las playas de la isla de Chiloé de Puerto Montt En este momento acababa eh, hace un rato de ver una foto eh, Con una manifestación de 15.000 personas en Puerto Montt eh, Que para ese lugar es realmente muy interesante el número eh, este En contra de eh, lo que están haciendo justamente las multinacionales del Salmón en Chiloé Y apoyando a la pueblada ...que ha empezado en Chiloé desde hace una semana, no sé si vos estás siguiendo este eh, el tema, yo lo venía siguiendo muy de, de lejos, no le estaba dando eh, demasiada importancia, pero la verdad que eh, la, la, la fuerza con la cual han salido eh, los pobladores de Chiloé ha sido muy muy importante... La gente de Resumen Latinoamericano la está siguiendo muy de cerca. Ahí es uh, un buen lugar a donde ir leyendo lo que va sucediendo. Eh, luego, bueno, eh, lo que decíamos con respecto a um, las el negociaciones... Mercosur. ¿Perdón? Con el Mercosur. Eh, las negociaciones en, eh, en Bruselas, exactamente, con eh, el tema del Mercosur, eh, que se van a estar llevando adelante también el próximo miércoles eh, 11 de mayo y durante el próximo viernes los mismos negociadores de eh, la Unión Europea deberán sentarse frente a sus pares de Estados Unidos para ver el otro Tratado de Libre Comercio, el que en realidad sí les interesa mucho más que el que pueden llegar a negociar con el Mercosur, eh, que es el eh, TTIP, ¿no? este Tratado Transatlántico eh, de Comercio que uniría a las dos economías prácticamente más grande del mundo si sacamos la economía china y estamos hablando de la Unión Europea y de los Estados Unidos uno de los tratados que eh, recibe la mayor cantidad de, de críticas y de resistencias últimamente inclusive por sectores insospechados, este como ciertos sectores progresistas y conservadores adentro de la Unión Europea Sí, que implicaría también un cerco económico a China justamente Estados Unidos intenta desarrollar eh, bueno un alca recargado ¿no? no solo en América en América sino también en sectores en zonas de Asia y también con su aliado privilegiado que es la unión Europea no este, de esta manera intentan entrar en un nuevo ciclo de competencia en mejores condiciones y también por eso es importante relacionarlo con lo que viene pasando respecto a los gobiernos en los últimos meses los gobiernos del cono Sur que de algún modo en este siglo venían siendo un obstáculo a todas estas políticas de liberalización del comercio que promueve Estados Unidos. Uh -huh. eh, entre los cambios que puede llegar a haber en eh, los próximos meses a nivel internacional, eh, quizás el más destacable en este momento tiene que ver con España y lo que puede llegar a pasar a partir de la decisión la semana pasada de dos partidos, estamos hablando de Izquierda Unida y Podemos, de Ir Juntos. ...a las elecciones del próximo 26 de junio... ¿sí? ...en una coalición que se tiene que estar presentando... ...antes del próximo viernes... ...por eso lo incluimos en eh, la parte de la agenda... ...porque sí o sí el viernes... ...va a tener que estar presentada la papeleta... ...como le dicen allí en España... ...que une los dos partidos... ...¿por qué es tan importante? ...porque según las encuestas... ...aún teniendo un desempeño malo... ...en las elecciones... ...esa coalición sería la única que puede decidir si un gobierno está o no está en el poder en España. O sea, cualquier gobierno que se genere en España luego de las elecciones del 26 de junio debería tener sí o sí la aprobación, el voto positivo de este la coalición Podemos-Izquierda Unida. A menos que no se dé lo imposible, ¿no? Eh, las fuerzas del sistema se unan en contra de la izquierda, estamos hablando de PSOE y PP cosa que se ve muy, pero muy difícil en base a lo que estuvo sucediendo en eh, las últimas semanas. Así que estar atentos con lo que viene sucediendo con la izquierda española porque inclusive otros partidos podrían sumarse a esa coalición de aquí al viernes. Nosotros eh, lo venimos siguiendo a través de la gente de público, eh, la gente del diario, la gente de Diagonal, este todos medios de comunicación español, eh, que la verdad están dando una un, un panorama bastante interesante sobre la previa de las elecciones de junio. Claro, podría cambiar porque como el sistema electoral del reino de España no es proporcional, claro. en las últimas elecciones Izquierda Unida hizo una elección bastante buena de 6 o 7%, pero sacó dos diputados claro. nada más. Entonces sumándose las dos fuerzas, podrían ser segundos, o habría que ver, si no primeros, este, de acuerdo a la combinación que se dé. Pero ya implicaría una pérdida de, de escaños para otras fuerzas, E implicaría también relegar al PSOE al tercer lugar, así que simbólicamente sería importante. Y habría que ver si en una nueva elección cómo le iría al Partido Popular y a Ciudadanos esta nueva formación de centro-derecha para ver si sumados esos dos partidos les alcanza para conseguir la mayoría y poder nombrar al, al nuevo presidente. pero Eh, en cualquier caso, esta alianza eh, lo que haría sería correr un poquito a la izquierda del tablero político que de por sí está bien a la derecha desde hace varios años. ¿no? Esa me parece eh, quizás la, la cosa más interesante que puede llegar a pasar en España. el eh, En junio también va a haber segunda vuelta en Perú. Este, y también se está preparando el mapa político peruano con respecto a eso. Nosotros lo hemos charlado muchísimo, vos acabás de volver eh, de Perú, y te quería preguntar justamente, ¿cuál fue el panorama que vos viste? Eh, ¿Cómo viste la situación política y de qué se está hablando en este momento? Sobre todo los movimientos sociales que fueron eh, quienes te hospedaron, si no me equivoco, este allí en Lima. Sí, exactamente. Estuve participando en el encuentro continental de formación política que organizaba Alba Movimientos que es la articulación de movimientos que están presentes en todos los países del continente y que se identifican con el proyecto del Alba. Y bueno, si bien los movimientos que estaban en la que están en la articulación no están presentes en la segunda vuelta, que recordemos enfrenta a la candidata Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, un, el último dictador en el Perú, con otro candidato también de derecha, Pedro Pablo Kuczynski, o sea que el, los movimientos populares se encuentran en una situación complicada eh, porque ambos candidatos expresan una política de derecha como la que ya viene en el gobierno, ¿no? que es el gobierno de llanto Humala, que no tiene una fuerza política que lo suceda con, con importancia y por eso ambos candidatos son, podríamos decir, opositores, aunque de derecha. Lo que plantean los movimientos sociales es eh, bueno un, un, un panorama preocupante porque lo que viene no va a ser bueno, pero al mismo tiempo también destacan que la candidatura o la cantidad de votos recibida por eh, Verónica Mendoza expresan mm. un vacío político que hay eh, por parte de las fuerzas de izquierda y progresista y la necesidad de avanzar en mayores niveles de unidad. no Recordemos que Verónica Mendoza en enero o principio de febrero estaba en el 2% claro. aproximadamente y diversas decisiones del Poder Electoral de Perú, como bajar a dos o tres candidatos que estaban... Sí. ...bastante bien posicionados... ...inclusive el segundo... ...exactamente, y eso abrió un, un espacio... ...para eh, esta propuesta de izquierda... ...o de centro izquierda, que es del Frente Amplio... ...para posicionarse... no También, ...había ciertas críticas igual... ...por parte de los movimientos sociales... ...al eh, el espacio de Verónica Mendoza... ...si no me equivoco... ...sí, incluso en su momento se intentó hacer un, un otro Frente eh, Amplio... ...podríamos decir que reúna varias organizaciones de izquierda... ...que finalmente no, no cuajó... ...pero... De todos modos, eh, sí, en general, apoyaron todos a Verónica Mendoza desde afuera. Por más que sí, hay varias críticas, sobre todo a la política, a ciertas declaraciones que ha hecho la campaña de claro. Verónica Mendoza en torno a Venezuela, comparar a Maduro con Fujimori en determinado momento, que eh, fueron calificadas como desafortunadas, por decirlo menos, por parte de estos movimientos. no eh, La situación, por lo que nos han comentado, es de una criminalización grande, una persecución, Eh, y también una, un cerco mediático muy importante De modo que, por ejemplo, Verónica Mendoza fue acusada de chavista eh, Como si eso fuera una acusación que pesa en la campaña Pero también le habían hecho lo mismo Jean Tumala en su momento Exactamente, sí, absolutamente Y bueno, lo que plantean los compañeros de allá de Perú Es la fuerza que tienen los medios de comunicación Para delimitar los temas de agenda no Pero al mismo tiempo Eh, también comentar lo que desde hace varios años se viene viviendo Que es un rechazo fuerte a algunas políticas neoliberales Como por ejemplo la gran minería claro. Y procesos de organización importantes no En Cajamarca por ejemplo, en varias regiones de los Andes eh, Ante la ofensiva de las transnacionales En general el panorama que me encontré entre la militancia Fue de frustración por no haber podido llegar en mejores condiciones eh, Decían que hacía varios años que no había una confrontación entre dos candidatos abiertamente de derecha, porque la última había sido con Ollanta, claro. que tenía otro programa, por lo menos aparente, y, pero eh, no desánimo, sino el compromiso de seguir avanzando en niveles de organización y de unidad con América Latina y el Caribe en torno a esta nueva situación. Bueno, nosotros este, hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 110. Eh, no queremos irnos sin antes incluir adentro de la agenda lo que va a ser seguramente un evento mundial al que todos aquí van a querer participar, este que es el próximo domingo, la apertura del mausoleo de la reapertura del mausoleo de eh, Vladimir Ilich, más conocido como Lenin, este al cual invitamos todos, eh, va a ser en Moscú, el que quiera tomarse este un avión o quiera ir en carro, quiere ir saliendo desde ahora. Eh, el próximo domingo se va a hacer seguramente una festichola ahí en Moscú este para ver un poco la salma eh, el del señor Lenin que va a estar, va a ser este reabierta al público. Ten, tengo mis dos millones de dólares intactos así que pudiera ir a comprarlos ahora, en cualquier momento. Ahora, claro, ahora puedes sacar cinco. Vos estuviste oh. afuera, no sabías. Ahora se pueden sacar cinco. Antes más, eran dos. Más libertad todavía. Ahora hay más libertad todavía. Exactamente, exactamente. La señorita Luciani Juanita Franco es eh, quien estuvo detrás de los controles en el día de la fecha, agradecemos su vuelta luego ustedes han estado uno en Chile el otro en Perú y el que nunca viaja al final soy yo este, impresionante. Vamos a ver si hablamos con Lan o con Latam. Ahora, ahora Latam sí. ya estamos empezando a hacerle propaganda a ver si nos tira algún pasaje. El amigo Piñera si es que sigue ahí este no que ahora la, la, la CEO está acá, la tenemos nosotros ah, la mira. CEO de, de Latam el eh, señor Fernando Vicente Prieto, muchísimas gracias por venir Un gusto, Fede, hasta el lunes que viene Federico Larsen mi nombre Nosotros nos volvemos a escuchar El próximo lunes a partir de las 15 horas Aquí en Radio Nauta www.radionauta.com.ar Ahí van a poder encontrar Todas las entrevistas y el programa Completo del día de hoy, así que nos remitimos A la web hasta el lunes que viene ¡A ver!